Profe Miguel, muy buenos días. Don Carlos, muy buenos días. Un placer de escucharlo y también que nos escuchen a nosotros、eh, por tan importante emisora.、Eh, don Miguel, primero me gustaría nos contar un poco en qué consiste y cuál es la dinámica de los Juegos s u p e r a t e 2015. Bueno, los Juegos s u p e r a t e 2015 son un evento deportivo que van encaminados a la. A la... A la participación de los、eh, estudiantes de los, de los diferentes colegios del departamento y de la nación. Eh, eh, entran en unas competencias de, pues, de los juegos tradicionales como son el fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol de s a l ó n y fútbol sala, en dos categorías,、eh, la categoría infantil y la categoría junior.、Eh, estas competencias se hacen a nivel municipal en su primera fase, posteriormente entran a una fase clasificatoria y participarían en una fase departamental. Que es el zonal departamental. Quienes c l a s i i q u e n en esta fase de zonal departamental irían a un intersonal, en donde se reúnen los mejores、eh, colegios, los mejores deportistas y equipos de todo el departamento. Y quienes lleguen allá a esta fase clasificatoria、eh, pasarían a una fase departamental ya, la final departamental que nos entregan los campeones departamentales, quienes c l a s i f i q u n a un zonal nacional y posteriormente la final nacional. Sí. Y, o sea que esto es, esto es demoradito. ¿Cuánto dura todas estas fases? Esta fase, pues este año está un poquito como retrasadita por, por varias circunstancias, por cuestiones de contratación y cuestiones de,、eh, más que todo, de ley. Pero、eh, ya estamos en la fase zonal departamental. Ya la semana entrante entraríamos a una fase i n t e r z o n a l y、eh, la semana siguiente iríamos a la final departamental. Estaríamos hablando de más o menos octubre, estarían terminando la fase, la fase final departamental. Y en n octubre, v i e e m b r o noviembre, estarían en la fase zonal y final nacional. Bueno, quiere decir que nos está yendo bien. ¿En qué nos está yendo bien? ¿Cuál es nuestra mejor representación y cómo vamos? En este momento estamos disputando la final de fútbol con el municipio de Cibate.、Eh, también estamos a la espera de la clasificación en fútbol de salón y fútbol sala. Eh, baloncesto, sí, desafortunadamente, pues、eh, no alcanzamos a llegar porque、eh, pues, los resultados no s dieron para, para llegar a una, final, a una final acá en el municipio de Justa Gasuga. Pero la representación en sí, como está, está en este momento estamos、eh, con la categoría Junior, la categoría de los más grandecitos,、eh, la representación ha sido buena, un total de 65 deportistas.、Eh, la semana entrante,、eh, a partir del martes, Estaremos en el municipio de Arbeláez con la categoría infantil y en el municipio de Guaduas con la categoría junior e infantil en el deporte de voleibol. Ah, bueno, venga, profe, y eso, y todo ese tema que es con colegios y con estudiantes, ¿lo articulan con ustedes como instituto? ¿Cómo? Me r e r o e sea, o sea, como son estudiantes de colegios y de diferentes, o sea, son de un mismo colegio, de diferentes colegios, ¿cómo, cómo es la representación ahí de los estudiantes? Mire, Carlos,、eh, nosotros hacemos unos juegos municipales,、eh, ah, claro. como usted lo sabe,、eh, y participan alrededor de 80 colegios. De esos 80 colegios, clasifica un colegio por cada disciplina deportiva. En este momento, acá en el municipio de Suacha, de Cusa, está compitiendo el Colegio General Santander, el Colegio San Mateo,、eh, también tenemos el Colegio Nuevo Compartir. Que son los eh, eh, colegios eh, que vienen participando en, la, en estas disciplinas de, deportivas, igualmente que el Colegio Nuevo Bolívar. Pues la, los colegios participantes, la participación aquí en estas fases,、eh, pues afortunadamente son colegios、eh, privados y a la vez también colegios públicos.、Eh, son diferentes colegios, son, son, son, no clasifican el mismo en, en todos los deportes, sino eh, eh, hay diferentes colegios que clasifican en cada una de las disciplinas deportivas. Ah, ya entendí. ¿Y ustedes obviamente entran a apoyar y a fortalecer el, el trabajo con esos t equipos para la representación ya en el Juego Súperati? Sí, señor. Nosotros,、eh, como institución, Instituto Municipal de Recreación y Deportes, entramos a apoyar a todos estos colegios en, en todo lo que corresponde a hospedaje, lo que corresponde a los entrenamientos deportivos,、eh, el transporte, la hidratación, refrigerios y todo lo que, lo que los muchachos requieran para, para una buena representación. Esto nos da, nos da pie para que los muchachos se sientan bien, se sientan bien acompañados,、eh, bien protegidos y además que vienen con un cuerpo técnico, pues que vienen trabajando con ellos desde de, de, de, de la fase municipal y、eh, los acompañan a la fase departamental.、Eh, afortunadamente, pues contamos también con la, con la colaboración de los rectores de los colegios, de, de cada uno de los colegios y la Secretaría de Educación, quienes permiten. Que、eh, los docentes de estos colegios、eh, asistan y acompañen a sus alumnos. Profe Miguel, ¿y dónde los podemos ver? ¿Cuándo juegan en Suacha o,、no, o ya no juegan en Suacha? Sí, señor.、Eh, los, los, en este, en este, eh, al final de este mes estaremos realizando la fase municipal de, los, de, de estos deportes、eh, del municipio en todas las disciplinas deportivas para buscarlos clasificados a la, a la fase departamental del año entrante. Qué bueno. Pues, profe, nos va contando dónde están, o s manda cronograma para decirle a la gente, porque eso es lo chévere también es que e acompañemos, eso es, es hasta un buen plan, ver estos juegos. Sí, es importante es importante que, que los medios de comunicación también difundan estas disciplinas deportivas y estas、eh, representaciones a nivel departamental. Es,、eh, sería muy importante y es importante que ustedes di, divulguen esta participación porque para que no quede en el olvido que, que juegos c o m u n i t a r i o s juegos i n t u e colijados、eh, no, no, no se divulguen, no se d a n a conocer, puesto que tienen una representación bastante grande, no solo a nivel de deportes tradicionales como, como los deportes de conjunto, sino a nivel. De deportes、eh, individuales, porque en esta, en esta, en esta oportunidad tenemos、eh, alrededor de unos 60 atletas que van a participar a partir del martes en, en el municipio de z i p a q u i r á En atletismo, en las dos categorías, igualmente tenemos participación de. Tiro con arco, tenemos participación de ajedrez, tenemos participación de tenis de campo, de natación, de ciclismo, todos los deportes individuales también en representación del municipio de s z u a c h a aquellos niños que han clasificado en la fase municipal. Listo, profe, muchas gracias, un abrazo y mucha suerte. Bueno, Carlitos, un, un abrazo también para ustedes en la mesa de trabajo y muchas gracias por estar pendientes del de desplazamiento y la participación de sus deportistas aquí en las fases departamentales. Muchas gracias.